3. El hangar de exposición y el sitio de Villaroche. El hangar aeronáutico que hoy alberga el Museo Safran tiene mucha historia. Al final de la galería a la derecha se exhiben dos paneles grandes. Mira el panel de la izquierda, muestra el hangar en su ubicación original, en Saint-Chamas, a orillas del Etang de Berre, cerca de Marsella. Construido en 1932, albergaba entonces la escuela de pilotos de hidroaviones Gnome y René. En el panel derecho, observa el gran mapa de Francia. En 1947, el hangar fue desmontado y transportado por vía fluvial hasta Melun, y luego reensamblado en su ubicación actual. Allí, SNCM lo utilizó para pruebas de vuelo de motores a reacción. Abajo a la izquierda, un recuadro cuenta la historia del aeródromo de Villaroche, situado a unos cientos de metros del museo. Observa el mapa central. Muestra dos pistas construidas por los alemanes en los años 40, las pistas norte-sur y este-oeste. Arriba, el mapa fechado en 1940 y 9940 y 9 metros suestra la ubicación del centro técnico y de ensayos de Snecma. El Estado había autorizado a Snecma a instalarse al sur de la pista principal. Constructores como Dassault y Nord Aviation ya utilizaban la zona norte de esta pista para sus pruebas de vuelo. Las dos fotos en blanco y negro testimonian este periodo que duró hasta 1970. Las páginas más destacadas de la historia de la aviación a reacción francesa se escribieron en este sitio. Fue aquí donde el coronel Rozanov, piloto de pruebas de la Société des Avions Marcel Dassault, se convirtió en el primer francés en superar la barrera del sonido en vuelo horizontal. También en Villaroche se realizaron las pruebas de vuelo de todos los aviones a reacción de las series Mistre y Mirage de Dassault. Detrás de ti, un último panel cuenta la historia completa de las empresas que componen Safran, su fusión y evolución hasta hoy. Luego gira a la izquierda después de este último panel para entrar en el hangar aeronáutico y descubrir los motores.